...el círculo secreto... ...ellos son ellos... ...o ellos... ...somos nosotros en el futuro... ...son los tripulantes... entre los ovnis... ...seres humanos... ...del mañana... ...visitantes del futuro... La hipótesis está cobrando de nuevo fuerza Y es que explicaría algunas cosas Es un tema que vamos a tratar esta noche en el Círculo Secreto Lo vamos a hacer con Miguel Pedrero Muy buenas Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal Bruno? Hola Silvia Haremos un tema que no te gusta nada, de nada, los, nada, nada, nada, los OVNIs nada, nada. ¿Quiénes son? Hay diferentes hipótesis, pero la hipótesis sobre los visitantes del tiempo, los crononautas, mm. ha existido siempre. ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Y hay, hay momentos que tienen más fuerza, menos claro. fuerza. Evidentemente son visitantes del futuro, son seres humanos del mañana, no seres humanos del ayer, pero bueno, claro. esa hipótesis está ahí. Sí, sí, está desde hace muchísimo tiempo. Ahora la percha actualidad es que un prestigioso profesor de antropología en la Universidad Tecnológica de Montana... Este hombre se llama Michael Masters, pues ha sorprendido con un libro que se titula, lo acaba de publicar, Objetos voladores no identificados, una multidisciplinar aproximación científica al fenómeno OVNI. Lo que plantea básicamente es que la hipótesis más plausible para explicar el fenómeno OVNI, que él da como, como cierto, es decir, que estamos siendo visitados por alguna clase de inteligencia aparentemente no humana, pues él dice que De no humana, nada de nada Que en realidad es humana Que somos nosotros que venimos del futuro Y él plantea lo siguiente Hombre, si somos el típico eh, Arquetipo esteario alto, rubio Tal, no sé qué, pero como en el futuro Seamos chiquititos, cabezones y grises Bueno, pues, no sé. pues, pues Te voy a decir una, una cosa En cuanto a esa esa imagen icónica Del extraterrestre que todo el mundo identifica Como ese ser pequeñito, cabezón claro que ojos no grandes. nada que ver con nosotros A lo... Nuestro aspecto físico pero a lo mejor hoy, Sí, claro. Pero dentro de muchísimo tiempo. Claro. Muchísimo tiempo, es, es, y es... no son más fuertes que nosotros. Claro. Eh, no es una. La evolución no habría ido bien, entonces, ¿eh? O a lo mejor sí. O a lo mejor sí. Es, es decir, la, la tendencia es a que a que cada vez aumente más nuestro cerebro y cada vez utilicemos menos nuestro físico, gracias a la tecnología, ¿no? Y con lo cual. Se supone que en un futuro, pues sobre todo lo que lo que será más importante, el elemento más importante de nuestro cuerpo será el cerebro, quizás los ojos, menos la nariz, menos la boca, tendremos unos, unos dedos eh, largos eh, para manejar aparatos electrónicos y gacheto dedos, vamos. Sí, y nuestro cuerpo pues pues será más más más pequeño, es decir, utilizaremos menos nuestro físico, ¿no? Bueno, es, no deja de ser una imagen una imagen arquetípica, pero lo que plantea este hombre, este antropólogo... Es una imagen que, perdona, es eh, similar porque el viaja en el tiempo, esa posibilidad... Eh, porque primero tiene que darse esa posibilidad que ya se da, eh, por lo menos sí. teóricamente se da. Lo decía Sheldon, ¿no? <ríe> lo decía Sheldon, sí. ¿Quieres que lo escuchemos? Lo escuchamos. Venga, Venga. vamos a escuchar a Sheldon Copper diciéndolo. Siguiente. si uno de nosotros inventa un viaje en el tiempo, acordamos que la primera parada será esta reunión de hoy en exactamente cinco segundos. Ver, menuda decepción. No ocurrió, qué pena. Bueno, esto sí. Si que, no, es... Que es un personaje de ficción, pero un personaje que hace entrañable la física. Pero es cierto que la teoría sobre el viaje en el tiempo es existe un fundamento teórico, no práctico, pero sí hmm. un fundamento teórico. Eh, teóricamente... Ese viaje es posible. Claro. No es una fantasía, no es irrealizable. No, lo que escuchábamos este era un corte de Viva Bang Theory, si no me equivoco, era el primer capítulo en el cual Leonard eh, intentaba alquilar una habitación a Sheldon y este pues bueno, finalmente firman ese ese contrato y es este un le contrato leonino, leonino, donde hay un montón de cláusulas, de cláusulas, subcláusulas y una de la cláusula, una de las cláusulas es si alguno de nosotros en un futuro Eh, crea una máquina del tiempo, pues tienes que firmar, una de las cláusulas era que viajara a ese momento. Entonces esperan cinco segundos y dicen, bueno, qué decepción, ¿no? Pues no hay máquina del tiempo. ¿no? Claro. Eso es un poco lo que decía también Stephen Hawking, el, el gran astrofísico, él decía, la prueba principal de que los viajes en el tiempo no existen, es que no nos están llegando hordas de visitantes del futuro, ¿no? Pero lo que dice este antropólogo y otros muchos físicos y astrofísicos es que en realidad esos viajeros del futuro perfectamente podrían ser podrían ser los ovnis, ¿no? De hecho, eh, si os acordáis, en un, en un círculo pasado de no hace mucho tiempo que hablábamos sobre anomalías temporales, demostrábamos, es, quiero decir, esto es el ABC de la física, que el viaje en el tiempo es posible, uh -huh. y, que, y que la velocidad, o sea, el espacio y el tiempo están íntimamente unidos. Lo que pasa que ahí siempre está la polémica, que dicen que eh, es más fácil ir al pasado, algunos dicen que ir al futuro, y otros dicen todo lo contrario. Bueno, más bien es más fácil ir al futuro, porque yo ahora mismo podría ir al futuro. Si yo ahora empiezo a recorrer esta mesa alrededor de vosotros, para mí el tiempo respecto a, a vosotros pasará más despacio. Claro que pasará más despacio una mil milmillonésima de segundo, pero si me muevo a 300.000 kilómetros por hora... Si eres flash... Si soy flash, cada minuto, para mí, son siete minutos para vosotros. Es decir, ¿esto qué es lo que viene a demostrar? Que el espacio y el tiempo son es un continuum, está es prácticamente lo mismo. Eh, por lo tanto, si lográramos de algún modo rasgar o plegar ese continuum, ese espacio-tiempo, no solamente podríamos recorrer grandes distancias de forma instantánea, sino que también podríamos viajar a otras épocas. Imaginaros que este folio que tengo delante, ahora tengo un folio delante de mí, esto es el espacio-tiempo. Si yo Eh, claro, es decir, si Bruno está en un extremo del, del folio y Silvia está en otro extremo del folio, para encontraros, pues tendréis que recorrer una distancia. Pero si yo lo que hago es plegar el folio, en ese preciso instante ya contact, contactáis de forma instantánea. Claro que un viaje instantáneo en el espacio también es un viaje instantáneo en el tiempo. Porque el espacio... Y el tiempo son exactamente lo mismo. De hecho, el presente ni siquiera existe. Es decir, nosotros vivimos en un presente permanente, en un continuo presente. Pero en realidad eso es algo que captamos porque tenemos una determinada estructura física. Pero realmente el presente no existe. El presente, ¿sabes qué es? Es la confluencia entre líneas del tiempo, entre el pasado y el futuro. Cuando confluye la línea de una línea del tiempo del pasado y una línea del tiempo del futuro, se crea el presente. Pero en realidad, todos los pasados son posibles uh -huh. y todos los futuros son posibles. El presente es sólo una probabilidad posible. Por lo tanto, si existen todos los pasados posibles y existen todos los futuros posibles, cuando se cruza una línea del tiempo, un pasado posible y un futuro posible, se crea, el presente. Por eso el viaje en el tiempo en realidad no es un viaje al pasado o al futuro. En realidad es un viaje a un pasado posible, a un presente posible. Es un viaje por una línea de tiempo, es decir, a un universo paralelo. No, Por lo tanto, si yo ahora viajo, lograra viajar al futuro, pues viajaría a un futuro posible. Y si viajara al pasado, viajaría a un pasado posible. Probablemente si en esa posible máquina del tiempo, yo decido retroceder al pasado, me encontraría con que ese pasado es ligeramente diferente al que yo experimenté. Entonces, si por ejemplo, llegando a, a esa conclusión que tú estás diciendo, sí. si yo como viajero en el tiempo, ¿puedo viajar a otro pasado o otro futuro posible que no tiene nada que ver con el tuyo? Podría tener algo que ver, probablemente tendría algo que ver, pero no todo, por eso Eh, si, os, si os acordáis de otra película, que muy conocida, de los años 80, Regreso al futuro, mm. ¿sí? el, el protagonista, eh, que interpretaba el actor Michael J. Fox, eh, se encontraba con su madre, en, viajaba al pasado, y ¿Sí? se encontraba con su madre, y su madre se enamoraba de él, mm -hmm. y él estaba aterrorizado, lo que pretendía es que su madre se enamorara, se enamorara de su padre, porque dice, pues si mi desaparecía. Madre, Claro, si, si mi madre no se enamora de mi padre, cuando yo vuelva al presente pues no habré nacido, porque mi padre y mi madre nos habrán enamorado, nos habrán casado y no me habrán concebido bueno, en realidad eso no es así porque como, como os decía antes el viaje al pasado es el viaje a un pasado posible por lo tanto, aunque en ese pasado tu madre no conozca a tu padre, en el presente tú seguirás existiendo siempre se ha dicho como paradoja la posibilidad, el hecho de que eh, la vida en el cosmos es posible, podemos eh, Nosotros podemos existir, existir y vida en otros sitios eh, también. Otra cuestión es que coincidamos en el tiempo. El tiempo es eh, tan grande y la vida, eh, respecto al tiempo, es eh, tan limitada que coincidir es difícil. Por eso cobró fuerza la teoría de que los eh, tripulantes de los OVNIs eran viajeros en el tiempo, claro. porque era más fácil explicar... Eh, Por lo menos, según esa teoría, el hecho de que estuvieran aquí sería más fácil explicar la presencia ovni que es innegable mm. con esa teoría. Claro, eh, es, es que la posibilidad de que nos visite una civilización extraterrestre en algún tipo de artilugio volador propulsado, en ese caso sabemos que que el límite de la velocidad que puede alcanzar esa nave es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, que es lo la máxima velocidad a la que un objeto se puede desplazar por el espacio. Y como tú muy bien decías, Bruno, el universo es tan enorme que claro que es, que es posible que existan muchas civilizaciones extraterrestres, pero para que exista un contacto tiene que haber esa coincidencia temporal. Claro. ¿eh? Y como el tiempo del universo <ríe> es tan enorme, tan enorme, es muy pro probable que esas civilizaciones nunca hayan coincidido. Por lo tanto, pues bueno, es un punto a favor de esta teoría de los viajeros del futuro. Además, eh, fijaros que, que es una caja de Pandora que estamos empezando a abrir. Eh, de hecho, se han hecho experimentos muy interesantes eh, empleando dos potentes campos magnéticos y en alguno de esos experimentos se ha llegado abrir entre esos dos potentes campos magnéticos una abertura oscura, ¿Mm? es decir, como si se estuviera creando un agujero de gusano, es mm -hmm. decir, un agujero negro con una puerta de entrada y una puerta de salida, es decir, que en cierto modo, ciertos experimentos, en determinados momentos, no se sabe por qué, están generando el inicio de una ruptura, del espacio-tiempo que como os decía es lo mismo nosotros creemos que el espacio es una cosa y el tiempo es otra, pero están íntimamente unidos y son la misma cosa y de hecho en laboratorio se ha, se ha conseguido que la flecha del tiempo transcurra hacia atrás es decir, que el tiempo no transcurra del presente al futuro, sino del presente al pasado, claro que a nivel subatómico y estamos hablando de una fracción de tiempo mínima, de una mil millonésima de segundo, pero lo cierto es que lo han conseguido, es decir, que la flecha del tiempo va uh -huh. del presente al pasado. Es más, en laboratorio se ha conseguido también a nivel subatómico que una decisión del presente, del experimentador en el presente, cambie el pasado. Es decir, que pueda cambiar el resultado de un experimento con partículas subatómicas. También eh, una, con una diferencia temporal mínima, pero ha ocurrido. Lo cual quiere decir que el presente puede cambiar el pasado. Y no solamente eso, sino que en otro experimento bastante más reciente, los científicos han conseguido entrelazar un grupo de partículas subatómicas cuando una de esas partículas subatómicas ya no existía. La acababan de destruir. Esa partícula subatómica había sido destruida y, sin embargo, los científicos consiguen que esa partícula subatómica se entrelace con otras. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, en realidad, ese experimento es un viaje al pasado. Esa partícula ya no existía y han logrado viajar al pasado, a nivel subatómico, y que esa partícula vuelva a existir. Pero por... que... ¿Qué pruebas, por ejemplo, a, habría eh, de forma práctica que esos OVNIs eh, realmente fueran viajeros de, del futuro? Por ejemplo, la, ¿la tecnología inexplicable de ahora o qué otras pruebas? Bueno, hay, hay varias. Los que, los que hemos seguido bastantes casos de, de encuentros cercanos con, con OVNIs, eh, hay una serie de comunes denominadores en esos encuentros. ¿no? Eh, por un lado, hay y esto es algo que no se suele comentar mucho, anomalías lumínicas. ¿Mm? En el sentido de que estoy harto de escuchar de muchos testigos de encuentros cercanos con ovnis la siguiente declaración. Ese objeto volador eh, emitía una luz muy potente, pero era una luz contenida. Es decir, a pesar de que la luminosidad era muy potente, no salía fuera de los márgenes de ese objeto. Es algo imposible. La luz desprende luz. Pero los testigos hablan de luz muy potente, pero contenida. ¿no? Esa es una anomalía a tener en cuenta. Otra anomalía es que los OVNIs, aunque se presenten como aeronaves, como objetos... En realidad yo creo que ni son objetos ni son voladores. Porque más bien se materializan y luego se desmaterializan. ¿sí? Es como si eh, alguna clase de entidades, porque no esos viajeros del futuro lograran, obviamente si son viajeros del futuro, controlar el espacio y el tiempo, es decir, que tendrían la tecnología suficiente para plegar el espacio-tiempo, crear puentes dimensionales y aparecer en nuestro tiempo, es decir, materializarse y desmaterializarse, que esto es lo que hace realmente el fenómeno ovni. Y luego hay otra característica común que apuntaría a esta teoría de los viajeros del futuro y es que en la inmensa mayoría de los casos de encuentros cercanos se producen anomalías espaciotemporales. Con lo cual, si estamos hablando de que los OVNIs somos nosotros desde el futuro, creando un puente dimensional, plegando el espacio-tiempo para crear un agujero de gusano y presentarse en nuestro tiempo, es lógico que se generen anomalías espaciotemporales, porque lo que están haciendo es manejando el espacio y el tiempo. Lo que estarían haciendo es plegando el espacio-tiempo o rasgando el espacio-tiempo para presentarse en nuestra época, con lo cual los testigos, lo que captarían pues serían toda una serie de anomalías espaciales y temporales es decir, es común que en los casos de encuentros cercanos con ovnis, cuando acaba el encuentro, la persona aparezca en un lugar diferente al que se encontraba en un primer instante, eso es una anomalía espacial por no hablar de las anomalías temporales, que son, que son algo común, un común denominador y es que Eh, si la percepción es que el encuentro cercano ha durado dos o tres minutos, cuando acaba el encuentro cercano, pues en muchas ocasiones han pasado cuatro, cinco, seis, siete horas, o en otras ocasiones es al revés. Es decir, si el encuentro cercano, imaginaros que tiene lugar a las diez de la noche, cuando acaba ese encuentro cercano son las nueve de la noche. Es decir, es como si hubiera viajado al pasado uh -huh. o en otras ocasiones viajado al futuro de forma instantánea. ¿no? Por, por lo tanto... Lo por lo tanto, que alrededor de la experiencia OVNI uh -huh. en general, la paranormal, uh -huh. se produce una serie de alteraciones espaciotemporales, claro. especialmente en el caso OVNI. Parece que en torno al OVNI el tiempo funciona diferente. Eso se puede deber a esa teoría, a que sean viajeros en el tiempo. Esta nueva hipótesis que comentábamos al comienzo de la conversación contigo, la Universidad de Montana, este investigador, ¿qué es lo que propone que amplíe la información que tenemos sobre el viaje en el tiempo y sobre la posibilidad de que ellos seamos nosotros en el futuro? Nada. ¿Ah, no? <risa> bueno, ba básicamente lo que, lo que hace es un, es un planteamiento de, de, de, esa sí, de esa teoría. Que, claro, no va a ser práctico. Claro, claro, claro. Él, él, él lo que claro. dice básicamente es... Sabemos que nosotros existimos, somos seres humanos, y sabemos, es, claro, bueno, y, y, y sabemos a, algunos, algunos <risas> tienen humanidad algunos. y sabemos que, que nuestra tecnología se está desarrollando a pasos agigantados. Sabemos que, desde el punto de vista de la física, el viaje en el tiempo al pasado o al futuro es posible, y que solo es una cuestión de tecnología. Yo creo que lo he comentado en este programa varias veces, uh -huh. que es una frase que repite mucho Paul Davis, que es un, un conocido astrofísico, y es que los viajes en el tiempo en el tiempo no, no son una cuestión de física. Yo quiero hacer como la guerra de las galaxias, que le das al botoncito y, apareces, y, ¿no? y saltas a la velocidad y otro salto y otro salto. En realidad, y vas de planeta en planeta, claro. claro. En realidad las máquinas del tiempo ya, está, ya están creadas, ya existen las máquinas del tiempo. Hay un ligero problema. Urnas, se llama sitios. No, lo, lo, hay un ligero problema tecnológico, sobre todo de creación de energía. Es decir, para rasgar el espacio-tiempo, para crear un agujero de gusano, necesitamos poner en marcha tal cantidad de energía que hoy en día es una cuestión de ciencia ficción, pero solamente es una cuestión de tecnología. Probablemente, en un siglo o en dos siglos como mucho, tengamos la tecnología suficiente para generar esa energía que rasgue el espacio-tiempo y con esta base se han creado toda clase de máquinas del tiempo por parte de físicos y de astrofísicos muy renombrados por ejemplo una de las más conocidas una de las ideas más conocidas es la de eh, precisamente la de paul davis paul davis lo que plantea es crear una máquina del tiempo fijaros de la siguiente manera aparentemente es simple él eh, se refiere a la creación de la, a la creación de un mini agujero de gusano en el famoso acelerador de partículas del CER ¿no? uh -huh. es decir, bueno esa es una de, la, de las finalidades de los objetivos que, que se están investigando en el CER y por lo tanto es perfectamente posible crear un minúsculo mini agujero de gusano, pero es un mini agujero de gusano que se materializará y se desmaterializará pues prácticamente en décimas de segundo y su tamaño es ínfimo, por lo tanto Nadie puede emplear ese mini agujero. El tema es controlarlo, claro, claro. A, a petición, ahora quiero, ahora no quiero. Claro, ese es el el, problema. en lo que plantea es crear ese mini agujero de gusano e hincharlo utilizando la antigravedad. Un agujero de gusano es un agujero negro con dos puertas, una puerta de entrada y una puerta de, de salida. Y él lo que plantea es hacer girar uno de los extremos a la velocidad de la luz. Por lo tanto en ese extremo el tiempo estará pasando más despacio respecto al otro extremo, 7 a 1. Es decir, si giramos a 300.000 kilómetros por segundo ese extremo del agujero de gusano, cada, siete, cada minuto en ese, agujero de, en ese extremo que está girando son 7 minutos en el extremo que está estático. Por lo tanto, ya es una máquina del tiempo. Uh -huh. Es decir, si alguien se introduce por el extremo que está estático, recorre ese agujero de gusano y sale por el otro extremo, pues eh, habrá viajado al futuro. En habrá la... viajado en el tiempo. Por ejemplo, este investigador uh -huh. eh, que hemos eh, mencionado de la Universidad de Tecnología de Montana, Michael Marcer, decía lo siguiente, unas eh, declaraciones que ha efectuado a space.com. A propósito de esto, de que ellos pueden ser tripulantes de los OVNIs, y que ellos, los tripulantes de los OVNIs, eh, podamos ser nosotros. Sabemos que estamos aquí, dice, sabemos eh, que los humanos existen, sabemos que hemos tenido una larga historia evolutiva en este planeta, y sabemos que nuestra tecnología va a estar más avanzada en el futuro. claro Creo que la explicación más simple es que somos claro. nosotros. Claro, el planteamiento es ese, nosotros existimos, sabemos... Eso está claro, claro, porque claro, lo otro es, es, hipotético. es hipotético. De momento lo que sabemos que existimos somos nosotros. Somos nosotros, sabemos que tenemos... Que la te planeta tiene vida. Tiene vida, sabemos que tenemos la tecnología adecuada. Es decir, que somos listucos de veces. somos listucos y que, y que es una cuestión tecnológica, que los viajes en el tiempo son posibles, por lo tanto... Pues, ¿Por qué no? ¿No? Uh -huh. es, es el planteamiento claro, que solamente hay, hay un freno a los viajes en el tiempo como se están planteando, es decir, la creación de estas máquinas del tiempo y es que el viaje al pasado solo es posible hasta la época en la que se creó esa máquina del tiempo ¿Podría tratarse, dice? Añadimos a, lo, a sus eh, declaraciones eh, ¿Podría tratarse de futuros antropólogos, historiadores o lingüistas eh, que viajan al pasado para obtener información de un modo al que hoy y sin la tecnología necesaria no podemos acceder? Bueno, esa, esa, esa tesis no tiene demasiado sentido porque si, si alguien conoce el fenómeno ovni mínimamente, pues enseguida llegas a la conclusión de que los ovnis, si se muestran, es porque pretenden mostrarse. Si, si esa, esa tesis fuera cierta y una serie de antropólogos del futuro vinieran a nuestro mundo a observarnos, pues lo que pretenderían, creo yo, en primer lugar, es no ser vistos para no distorsionar el resultado de su experimento. ¿no? Por lo tanto. Bueno, eso no se sostiene no se sostiene mucho, ¿no? Desde mi punto de vista, el fenómeno ovnis sí tiene que ver con el espacio-tiempo. Yo no sé si son viajeros del futuro, pero todos los casos abundan en la misma circunstancia. Si queréis, os voy a contar... Me he traído algunos casos, ¿no? Si queréis, os cuento Venga, es, os cuento alguno para que veáis lo que es básicamente un encuentro cercano con OVNIs, ¿no? Eh, me estoy acordando de un caso que se dio en su momento, en el año 2001 en una pequeña localidad coruñesa, esto sucedió una noche de verano, por la noche en la que un hombre y su hija circulaban en un automóvil, conducía, conducía el, el hombre, y en un momento determinado observaron frente a ellos un, una bola de luz bastante grande, decían de color butano, que al principio estaba estática, pero que en un momento determinado se abalanzó sobre el coche. ¿no? Este hombre nos contaba que llegó a pensar que este objeto volador no identificado iba a impactar contra el coche. ¿no? Pero se quedó estática esa bola de luz frente al coche a unos metros del suelo. ¿no? Eh, lo que hicieron fue encender y apagar las luces del automóvil, intentando buscar una comunicación con ese objeto volador no identificado, con esa bola de luz de, de color butano, que como no podía ser de otro modo, su luz era contenida, es decir, era una luz muy potente, pero que no salía fuera de sus márgenes, ¿no? Algo muy difícil de explicar, ¿no? Este hombre nos contaba, yo, el, el temor, el miedo que tenía, es que esto se nos viniera encima, ¿no? Y en un momento determinado, tal como apareció, desapareció, es decir, simplemente se esfumó. Bueno, se quedan unos segundos mirándose el padre y la hija diciendo, "Pero hemos visto lo mismo." Y dice, "Sí, sí, sí, hemos visto lo mismo." Y en ese preciso instante, ven que frente a ellos se empieza a formar como una especie de nube, casi como si fuera una aparición fantasmal, que es algo muy relatado por los testigos de apariciones fantasmales, ¿no? Que se crea de pronto de la nada como una especie de humareda que va tomar. una nebulosa, ¿eh? una nebulosa que va tomando la forma de algo, ¿no? Pues en este caso se crea eh, una nube de la nada y de esa nube sale un objeto Eh, semiesférico con dos pequeñas alas que comienza a realizar una serie de movimientos hasta que desaparece ¿no? bueno, aquí tenemos algunas de las características de lo que es un encuentro cercano la aparición y desaparición de un objeto volador ni identificado de la nada hasta en dos ocasiones y esa luz contenida es decir, esa luz muy potente que no emite fuera de los márgenes del objeto no, esto es un caso de encuentro cercano típico y tópico nada espectacular pero creo que nos da las claves de lo que son las características de un encuentro cercano con ovnis la, la gran pregunta es eh, lo que dice Michael Masters quien ha re, ha hecho renacer esta hipótesis sí. que siempre ha existido eh, vamos a alimentar el debate es una hipótesis más para explicar el fenómeno ovni para explicar eh, su origen pero explica La base general, el, el, lo que parece, pero luego las pequeñas cosas... Claro, claro. claro. Exacto. Eh, ¿Para qué un viajero del tiempo? ¿Por qué un viajero del tiempo del año 4000, pongamos mm. un ejemplo, eh, quiere saber pues, eh, de qué está compuesta nuestra Tierra cuando un ovni aterriza en un campo y toma muestras, claro. sus tripulantes de la Tierra. ¿Qué sentido tiene ninguno, no? Absolutamente, absolutamente ninguno. Y luego hay una serie de características del fenómeno ovni que no, que tampoco se adaptan a esta teoría que es un tanto antropocéntrica. Es decir, mira la realidad con los ojos de un individuo del siglo XXI. ¿no? Uh -huh. Y el fenómeno ovni es mucho más complejo, es algo que se adapta a nuestro contexto cultural. Hace poco me, me contaban un caso de un encuentro cercano en el año 1950 y tantos eh, en Talavera de la Reina y... Y bueno, un, un señor ve, ve el aterrizaje de un platillo volante, además esto es muy curioso, con la estética propia de la época, ¿no? es decir, la estética propia sí. de los años 50, y con qué manejaban los extraterrestres el platillo volante, con un volante. No. Ah, es ya, ridículo, ¿no? Claro. Pero, pero es que todos estos casos de encuentros cercanos pero, son, son ridículos en el sentido de que el fenómeno sea lo que sea. se, a, se claro. adapta al contexto sí, cultural sí, e incluso a la psicología a la época. A la época, incluso a la psicología profunda del testigo. Y luego hay otra característica de los encuentros cercanos que esa teoría tampoco puede explicar. Es decir, yo creo que lo he repetido en alguna ocasión. En la inmensa mayoría de los casos de encuentros cercanos, cuando tú investigas ese caso, te das cuenta que alrededor hay una serie de elementos o de anomalías muy inexplicables. Por ejemplo, encuentros cercanos en carretera, cuando el testigo te dice «Mira que estoy harto de circular por esa carretera y hay un tráfico tremendo a esas horas y el día del encuentro cercano es que no pasó un solo coche». Y una vez que desaparece ese objeto volador O esos supuestos tripulantes de los ovnis, del ovni, eh, es como si volviera la realidad, ¿no? De pronto empiezan a aparecer los coches, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en otras ocasiones hay una interacción del fenómeno con la mente del testigo antes de producirse el encuentro cercano. Pues iba con prisa para llegar a casa porque quería ver un partido de fútbol y de pronto vi un desvío y digo... Ah, a ver a dónde va a dar esto. Uh -huh. y, y uno le pregunta, hombre, ¿no ibas con prisa a ver el partido de fútbol? ¿Cómo se te ocurre meterte por un desvío? Y dice, no sé, se me metió en la cabeza. Y justo al tomar ese desvío es cuando tiene lugar el encuentro cercano. Es decir, es, da la sensación de que La inteligencia que está detrás del fenómeno ovni tiene la capacidad de manejar todos los resortes de ese encuentro cercano con ovnis, incluso para despejar el teatro de operaciones, incluso para despejar la carretera o para despejar el lugar donde va a tener lugar ese encuentro cercano con ovnis. Es ¿Sí? decir, es algo mucho más complicado creo que viajeros del futuro. El círculo secreto en las rosas los vientos y eh, como siempre hemos eh, tratado de averiguar algo más sobre un misterio clásico. No sabemos eh, nada sobre lo que hay detrás, sabemos eh, que existe que el fenómeno real es una hipótesis eh, más que sean viajeros en el tiempo. Hablamos eh, de los ovnis y lo hemos hecho con Miguel Pedrero. Gracias. Nada, nada más. Hasta la próxima correo electrónico si me permitís. Claro, claro. ¿Cuál? Miguel Pedrero G. arroba gmail.com. Miguel, miguel Pedrero G. arroba gmail.com. Que me escriban y me cuenten casos. Eso es si has tenido encuentro lo que sea. Sí.